Buenos días.、Eh, bueno, la segunda convocatoria、eh, viene a formar parte de un trabajo que iniciamos el año pasado, cuando hicimos la primera convocatoria, que era la intención era convocar a, a gente que nunca haya publicado. Y este año、eh, la volvemos a lanzar con una propuesta.、Eh, haciendo homenaje, como estamos en agosto, al comandante Luis Piedrabuena, que es nuestro héroe maragato, nuestro marino maragato, y en el cual durante todo el mes de agosto le vamos a rendir homenaje. Entonces nos parecía acorde que esta convocatoria tuviera que ver、eh, con la vida de él, con, con su vida como marino, como niño, como、eh, héroe vinculado al río al, y al mar. Eh, nosotros hemos、eh, tenido en cuenta una convocatoria donde puedan participar、eh, en dos categorías. Una de 10 años para darle la posibilidad a los niños que sabemos que están participando de distintas actividades dentro de la biblioteca en, en lo que es escritura narrativa. Entonces, establecimos la primera categoría, la categoría 1, que es de niños de 10 años a 17. Y la categoría 2, los.、Eh, hay, Gente de 18 años en adelante. Eh, Bien, eh, estaba leyendo un poco ahí que es、eh, dentro de la literatura, ¿cómo es el campo ¿no? de, de lo que se puede presentar?、Eh, relatos, poesía, qué, ¿cómo son las categorías? Sí,、eh, dentro de los géneros, digamos, de la, de la participación, es、eh, cuentos breves, relatos cortos o poemas o poesías que tengan que ver con algún momento de la vida de Piedrabuena. Es libre, como les dije recién, pueden tomar parte de su niñez, parte de la adulta. Es parte siempre v i n c u l a d o a lo que fue su actividad、eh, su vida como marino. Bien, ¿Cómo Bien, n es el tema de las inscripciones para los que están interesados? Sí, las personas interesadas se pueden comunicar con la biblioteca. El correo de la biblioteca es biblioteca municipalpatagones.com.、Eh, nosotros les enviamos el, el reglamento. El reglamento está establecido para personas que、eh, viven, que habitan、eh, Carmel de Patagones. El partido de Patagones,、eh, ya sea que sean nacidos acá y vivan acá o tengan una residencia comprobable de cinco años. Es la única condición. Después es、eh, libre no, y que la obra con la que participen que no haya sido ni publicada, ni publicada en redes sociales, ni en medios gráficos, ni en antologías. La obra, no así el autor. El autor puede,、eh, cualquier autor, escritor、eh, puede participar. Bien, ¿hasta cuándo hay tiempo? El tiempo es hasta el 31 de agosto, es el, el, el cierre de recepción de los trabajos.、Eh, y durante todo el mes estamos a disposición para brindarles el reglamento y cualquier consulta que deseen consultar, que realizar al respecto. Bueno, buenísimo, gracias, i l v a n a Entonces queda abierta la invitación a todos quienes quieran participar a partir de 10 años, que está buenísimo porque va a haber un montón de gente que se va a poder acercar. ¿no? Sí, eso esperamos y los invitamos a acercarse a la biblioteca.